a otra edición de su programa Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. Durante las semanas recientes hemos estado estudiando la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento, en los libros de Primero y Segundo de Reyes. Al haber visto la manifestación del poder sobrenatural de Dios a través de su vida, cuando llegamos al final de su vida, no debe sorprendernos descubrir que, al igual como tuvo un principio nada usual, va a tener un fin nada usual.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 Ya estamos terminando nuestro estudio de Elías al comenzar hoy el último mensaje que hemos titulado Carros de Fuego. Y espero que usted nos pueda acompañar hoy y mañana para la conclusión de la historia de Elías con una increíble despedida que tuvo al final de su vida. Vamos a ver el capítulo 2 de Segundo de Reyes para hablar de la ascensión de Elías, lo cual creo que es un preámbulo de aquel día. Cuando nosotros seremos arrebatados de este mundo. Así que, quiero invitarles a buscar su lugar en Segundo de Reyes 2 para estar preparados. Antes de comenzar, quiero recordarles que todos los mensajes en esta serie que hemos presentado sobre la vida de Elías están disponibles en discos compactos. La serie se titula Elías, Profeta de Fuego y contiene 12 mensajes en discos compactos sobre la vida de este gran hombre de Dios. Mañana, Será nuestro último programa sobre la vida de Elías y ya pasaremos de ahí a nuestra próxima serie de mensajes. Así que tal vez usted quiera aprovechar esta oportunidad para comprar esta serie. Para más información y para hacer su pedido, visite nuestra página web momentodecisivo.org. Bien, ahora con nuestras Biblias abiertas a Segundo de Reyes capítulo 2, demos comienzo a nuestra lección. En los mensajes de esta serie, hemos considerado la vida de un gran hombre. Para este mensaje, abran su Biblia en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Siempre que estudiamos la vida de los grandes personajes de la Palabra de Dios, si no tenemos cuidado, tendremos la tendencia a considerarlos en una categoría diferente a diferencia de otros personajes. No sé si usted los tenga, pero yo he tenido mis propios héroes. Conocí a uno de ellos en cierta ocasión cuando vino a predicar en nuestra iglesia. Pero los héroes de la Biblia a menudo caen en una categoría diferente y pensamos, bien, ni modo, ellos fueron diferentes a nosotros. Me vino a la memoria de nuevo esta semana, mientras estudiaba el libro de Santiago, que en el capítulo 5 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Busqué lo que significaba la palabra pasiones y allí que quiere decir de la misma naturaleza como usted y como yo. Es una palabra... que se usaba en el Nuevo Testamento para recordarnos que no debemos adorar a los hombres, sino que debemos adorar a Dios, que todos somos hombres de la misma naturaleza. Elías era un individuo como usted y como yo. Sin embargo, ¡qué individuo más increíble fue él! ¡Qué vida increíble vivió! ¡Qué marca increíble hizo para Dios en los días más negros de los días más oscuros de Israel! Al observar nuestra nación hoy, Y ver lo que sucede ante nuestros ojos al ver cómo más y más los antiguos valores van desapareciendo y casi no queda nada de ellos, se exigirán hombres de pasiones como Elías que se levanten firmes y sean contados y no tengan miedo de decir lo que Dios ha dicho y sostenerlo. Supongo que si me preguntara cuál fue la más grande cualidad del carácter de Elías, sería difícil escoger. Al estudiar su vida, uno ve su valentía en el monte Carmelo cuando reta a todos los profetas de Baal. Uno ve su compasión cuando pide que se le dé el hijo que había muerto y se postra ante el cadáver del muchacho caído y mediante su oración logra que la vida le sea devuelta. Se ve su fe cuando dice, no va a llover por tres años, se ve su celo. Quiero decir, sé lo realmente ardiente después de la victoria en el monte Carmelo, cuando les dice a todos, atrapen a los profetas de Baal y mátenlos ahí mismo. Pensamos que esto sería una exageración cuando lo leemos, pero comprendemos por qué tenía que suceder así. Luego, por supuesto, no sabemos mucho en cuanto a su oración hasta que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos que Elías oró. Debido a que él oró, Dios obró en su vida. Todas estas son grandes cualidades, pero si me pidieran que escogiera un aspecto de la vida de Elías que sobresalga sobre las demás, para mí es el hecho de que Elías fue un hombre que tenía celo ferviente por Dios. Por eso... A menudo se le llama el profeta de fuego, no solo porque clamó que cayera fuego en el monte Carmelo, no solo porque también Dios usó fuego para ejecutar a algunas personas que estuvieron en el lugar equivocado, el momento equivocado, ni tampoco, sólo porque hubiera fuego cuando fue llevado para estar con el Señor. Elías fue profeta de fuego también, porque tenía fuego en su corazón. Fue ese fuego de convicción de lo que es correcto y de rehusar hacer el mal. Cuando llegamos al final... de su vida no debe sorprendernos descubrir que al igual como tuvo un principio nada usual va a tener un fin nada usual recuerden que al principio simplemente apareció sin padre ni madre nada más que como un personaje que se asoma de la nada no sabemos nada de él hasta el capítulo 17 del primer libro de reyes cuando entra a la presencia del rey Más perverso que jamás ha conocido el mundo, para luego hacer un pronunciamiento de lo más terrible y salir huyendo para salvar su vida. Aquí lo tenemos al final de sus días, y la Biblia nos dice que deja esta tierra de una manera completamente única. A decir verdad, nadie más ha dejado esta tierra como la dejó Elías. Abran su Biblia, el capítulo dos del segundo libro de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, «Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?». Él respondió, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le dijo, «Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré». Fueron pues ambos, y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, «He aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Ahora bien, hay mucho que podemos decir en cuanto a estos versículos, así que tenemos que mirarlos en forma muy breve. Empezando por seguir los pasos de Elías, camino a su ascensión. Siguiendo los pasos de Elías, al leer este pasaje, ustedes notarán. que en los últimos días de su vida, Elías fue de lugar en lugar y le decía a Eliseo, quédate aquí mientras yo sigo al siguiente lugar. Eliseo persistía en decir, no, no te voy a dejar. Quiero tener mis ojos fijos en ti y voy a quedarme contigo hasta el mismo fin. Ahora bien, ustedes pueden leer todo este pasaje y pensar que todo fue incidental, pero, por favor, no piensen así. Los lugares a donde fue Elías son De mucho interés. Para empezar, Gilgal. ¿Sabían que Gilgal fue el lugar donde los israelitas hicieron su primera parada cuando cruzaron el río Jordán para conquistar la tierra prometida? Fue el lugar donde fueron circuncidados en obediencia al Señor. La palabra de Dios dice respecto a este lugar, «En este lugar les he quitado el reproche de Egipto». En Gilgal, Dios dijo, «Ahora, finalmente se han separado de Egipto. Ahora han llegado a ser mi pueblo». ahora están listos para entrar y tomar posesión de la tierra que les he prometido luego fueron de Gilgal a Betel Betel, ese lugar en donde Dios se dio a conocer a Jacob fue el lugar al que se llamó casa de Dios y puerta del cielo para cuando Elías llegó Betel había llegado a ser el lugar en donde estaba uno de los becerros de oro que hizo Jeroboam en idolatría y el lugar que había sido tan grande los primeros días de Josué ahora se había corrompido y era centro de idolatría luego fueron de Betel a Jericó ¿Quién puede olvidarse de Jericó en donde Dios se había mostrado en forma tan grande al principio pero ahora en forma por demás interesante Jericó estaba en proceso de ser reconstruida en ese proceso como recordarán un hombre perdió dos hijos debido a una profecía que fue pronunciada en el sentido de que Jericó Jericó no debía ser reedificada. Y él, de Belén, decidió negar lo que Dios había dicho, que Jericó estaba bajo maldición. No se nos dice qué fue lo que Elías fue a hacer en Jericó, pero es muy interesante que de todos los lugares que Josué visitó al acercarse a la tierra de Canaán para dejar en claro la gracia de Dios y la santidad de Dios, ahora Elías, de salida, vuelve y hace algunas etapas con Eliseo. Es una especie de recordatorio, por así decirlo. Finalmente, llegan al río Jordán, que era la línea divisoria entre el cautiverio egipcio y la posesión de Canaán. Es interesante cómo a veces en el camino volvemos a visitar los lugares que son de importancia para nosotros, siguiendo los pasos de Elías. Noten, en segundo lugar, lo importante que es que en el proceso de alistarse para dejar esta tierra, hay un tiempo de prueba para el criado de Elías. ¿De qué se trataba todo esto de que Elías insistiera en decirle a Eliseo, quédate aquí mientras yo sigo adelante? Estaba tratando de ver si Eliseo tenía la tenacidad necesaria para ser la clase de profeta que debía ser una vez que Elías hubiera desaparecido. Estoy convencido de que, aun cuando no tenemos mucha información respecto a los últimos días de Elías, elías, Estoy convencido que pasó la mayor parte de ese tiempo preparando a Eliseo para que cuando Elías desapareciera, hubiera alguien que pudiera tomar su manto y seguir el trabajo. Dice un refrán que los obreros de Dios mueren, pero la obra de Dios sigue. A decir verdad. Al leer esta sección de la Biblia con atención notarán que cuando Elías fue al cielo, no solo dejó atrás a Eliseo que fue probado para enfrentar el reto que tendría por delante, sino que hubieron dos o tres seminarios que surgieron del tutelaje de Elías, uno en Jericó y otro en Betel. Estos seminarios los formaron los profetas que de alguna manera habían captado la visión de Elías. Cuando Elías se fue, lo más grande que dejó, No fueron los ocho milagros que habían realizado, ni el testimonio de su gran celo en el monte Carmelo. Lo más grande que el profeta dejó a su partida fue un profeta que había sido preparado y una escuela de profetas que estaba lista para preparar el liderazgo de la generación siguiente. Fue la prueba del criado de Elías. Luego note, al seguir leyendo este pasaje y apenas estamos sirviendo la nata por encima, en los versículos 9 y 10 notarán la transferencia del espíritu de Elías. Note lo que dice, y esto me intriga mucho. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías necesitó tener mucho valor para hacer tal pregunta, pero pudo hacerla porque conocía el espíritu de Eliseo. Sabía que Eliseo no usaría mal esta oportunidad especial. Uno puede Darle ciertos privilegios a ciertas personas. Hay solo unos pocos hoy a quienes uno pudiera ir y decirles: Pídeme lo que quieras, simplemente pídemelo y yo te lo daré. Uno tiene que saber lo que van a pedir antes de pedirles que lo pidan, ¿verdad? Es como lo que sucedió cuando Dios le dijo a Salomón: Pídeme lo que quieras. ¿Lo recuerdan? Salomón no pidió riquezas ni pidió poder. Pidió tener un corazón sabio para poder ser buen juez sobre Israel, debido a que pidió lo debido, Dios le honró y le dio lo que pidió. Encomienda a Jehová tu camino y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice el salmista. Si una persona le ha entregado el corazón al Señor y su camino, entonces Dios puede confiarle con una pregunta de esta naturaleza: le dice, pide lo que quieras, ¿qué es lo que quieres? Y cuando Elías se lo preguntó, Eliseo respondió y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». A primera vista, uno pudiera pensar que se trata de una petición arrogante. Pero hay que entender que hay algo muy especial que está teniendo lugar aquí. Se llama el derecho de la primogenitura. Es una ley del Antiguo Testamento que dice que el primogénito tenía el derecho de recibir una doble porción de la herencia. Pienso que Elías miró a su alrededor a todos los demás profetas que salían de los seminarios de profetas y dijo, Elías, no te olvides, yo fui el primero que viene después de ti. Soy el primogénito entre los profetas que seguirán después de ti. Así que quiero quiero una doble porción de todo lo que tú tienes. Si estudian la vida de Eliseo, notarán que recibió exactamente lo que pidió. Su ministerio fue, hasta donde podamos saberlo, el doble del de Elías. Hizo 16 milagros y no ocho Dios le dio lo que prometió, así que al transferir el espíritu de Elías a Eliseo, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Muchas veces me he imaginado a Eliseo desde ese momento, pueden imaginárselo, a veces asusta, Seguía Elías por dondequiera que iba, nunca le apartaba la vista, no iba a dejar al hombre pasar a lo que pasara. Se cercioraba que, cuando quiera que fuera llevado, estuviera al alcance de su vista. No sabemos si Elías se lamentó por esa afirmación o no, pero lo que sí sé es que Eliseo le siguió por todas partes y nunca le quitó la vista de encima. Cuando Eliseo fue llamado al servicio, allá en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, recordarán, que dejó sus terrenos y dijo que tenía unas cuantas cosas que debía resolver y arreglar. Luego se dedicó a seguir a Elías. Le seguía por todas partes y lo observaba. Esto nos lleva al cuarto punto y es el traslado del alma de Elías.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 tirado por caballos de fuego que apartó a Elías y a Eliseo. Esta no sería la última experiencia de una visita de fuego que experimentara Eliseo. En 2 de Reyes 6:17, el Señor le abrió los ojos al criado de Eliseo que estaba muerto de miedo para que pudiera ver los caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Tal vez esta experiencia fue un preludio a aquella. La Biblia dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Es muy probable que Elías no fuera al cielo montado en el carro de fuego. El carro vino para separar a Elías de Eliseo y la Biblia dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Algunos piensan que el torbellino fue el que llevó el carro al cielo. No lo sé, pero sea como sea, fue una experiencia dramática para salir de esta tierra. Cuando Eliseo lo vio, exclamó, «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». ¿Saben lo que eso significa? Quiero decir, un título que lo comprendería la gente de sus días. La fuerza de una nación estaba en sus carros y sus jinetes. Lo que Eliseo estaba diciendo cuando le llamó así a Elías es que la fuerza de la nación era Elías. Él era el carro y los jinetes de Israel. Era la fuerza de la nación. Cuando le vio subir al cielo, se dio cuenta del hombre fuerte que había sido y la gran influencia que había sido en la nación. Esto... nos lleva al fin de esta historia y es la prueba de la fuerza de Elías. ¿Recuerdan lo que Elías le dijo a Eliseo? Le dijo, si ves cuando yo sea llevado, recibirás lo que has pedido. Eliseo lo vio. Ahora Elías ya había sido llevado y me encanta el episodio de Eliseo. Va a probarlo lo más pronto posible. Lo último que vio de Elías fue quitarse su manto, enrollarlo y hacer lo mismo que Moisés hizo con el agua. Así que... Tan pronto como Elías se había ido, Eliseo toma el manto que dejó caer Elías y se lo lleva. Ahora, él también va a ser la de Mesías, lo extiende sobre las aguas del Jordán y, por supuesto, las aguas se dividen y él pasa de un lado a otro por tierra seca. Lo interesante es que todo esto fue ordenado por Dios como una de las cosas más importantes en la transición. Leemos en el versículo 15 que cuando los hijos de los profetas que venían de Jericó lo vieron, dijeron, El espíritu de Elías está en Eliseo. Le salieron al encuentro y se postraron ante él. Así que la fuerza de Elías se convirtió en la fuerza de Eliseo. Ahora bien. Hay una breve posdata que no podemos pasar por alto. No sé qué clase de escatología se enseñara en la escuela de profetas, ni qué clase de historia del Antiguo Testamento se enseñaba, ni qué clase de profecía, pero me parece que era un curso débil. Lo sé porque lo que leemos de seguido es que los profetas que salieron a ver a Eliseo supuestamente sabían que Elías se iba a ir porque fueron los que le advirtieron al respecto. Recuerda. Fueron ellos los que vinieron y le dijeron, «Oye, Eliseo, tu amo va a serte quitado hoy». Sabían algo, pero no lo sabían como es debido porque en el versículo 16 le dicen, «Mira, aquí hay 50 hombres fuertes. Por favor, déjanos ir a buscar a tu amo. Déjales ir a buscar a Elías. A lo mejor el Espíritu del Señor se lo ha llevado y lo ha dejado caer en algún lugar, en alguna montaña o en algún valle». Eliseo les dice, «No van a encontrar a nadie». Cuando ellos le insisten hasta hostigarlo, él les dice, está bien, vayan. Así que fueron los 50 hombres y buscaron por tres días y no pudieron hallar a Elías cuando regresaron. Él les dijo, no les dije que no fueran. Ahora, Eliseo tenía bien firme su teología y tenía bien firme su escatología. Los profetas andaban en las nebulosas, no comprendían. Acababan de ver un arrebatamiento, pero no podían comprender el episodio. Pensaban que tal vez Dios había dejado caer a Elías en alguna parte. Ahora, habiendo dado un vistazo muy ligero a todo esto, permítanme decirles unas cuantas cosas interesantes respecto a cómo se aplica todo esto a usted y a mí hoy. Uno de los eventos más importantes en nuestra generación, una de las piedras angulares para todos... es enfocar la verdad de que un día el Señor Jesucristo va a volver y va a haber un rapto o arrebatamiento. Con frecuencia oigo a la gente decir, ah, no hay evidencia de algún rapto en la Biblia. Por supuesto, hay una gran verdad respecto a eso en el Nuevo Testamento, pero ¿se han detenido a pensar alguna vez en lo maravillosamente claro que Dios nos ha dado un cuadro de lo que a la larga experimentaremos si vivimos hasta que Jesús regrese? Hubo un hombre llamado Enoch, y la Biblia dice: Enoch caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoch fue el primer hombre que fue llevado al cielo en un arrebatamiento. Luego vino Elías en los tiempos de los profetas, y Dios quería mantener el cuadro claro para nosotros, así que orquestó este maravilloso arrebatamiento de Elías al cielo en los días de los profetas. Luego, llegamos al Nuevo Testamento y viene el Señor Jesús a esta tierra. Un buen día, está en un monte. Y mientras sus discípulos lo miran, es llevado al cielo. Ellos ven cómo es llevado al cielo. La Biblia dice en primera a los tesalonicenses que un día se tocará la trompeta y se oirá la voz del Señor nosotros. Los que estemos vivos en esta tierra seremos arrebatados. Vamos a ser arrebatados como lo fue Enoch, como lo fue Elías y como lo fue el Señor Jesús. Vamos a ser llevados para estar con el Señor y estaremos para siempre con Él. Así que, cuando leo esta historia en el Antiguo Testamento, me emociono. No sé si va a haber ángeles y carros y toda fanfarria, pero, ¿saben? Si he estudiado la Biblia correctamente, cada vez que un ser humano va al cielo, va acompañado de ángeles. Lo sabían. Los carros, el fuego, y todo esto bien pudiera haber sido nada más que los ejércitos celestiales llevando a Elías al lugar donde estaría para siempre. Uno de estos días... Va a suceder eso para mí y para usted. Pero hay que estar listos. Usted tiene que estar listo para ir. Seguimos los pasos de Elías. Vemos la prueba del criado de Elías, la transferencia del espíritu de Elías, el traslado del alma de Elías y la prueba de fuerza de Elías en todos estos versículos ahora. Es una historia verdaderamente emocionante, ¿verdad? El traslado de Elías al cielo. Y todavía no hemos terminado. Nos queda un programa más mañana. Espero que usted nos pueda acompañar para nuestro último programa sobre la vida de Elías. Esta serie se titula Elías, profeta de fuego. Y como hemos descubierto varias veces durante nuestro estudio, Elías sí fue un profeta de fuego, en el monte Carmelo, cuando pidió a Dios que enviara fuego para consumir el altar, cuando hizo caer fuego sobre los enviados del rey y también cuando ascendió al cielo subiendo en un carro de fuego. Así que, al pensar en Elías, pensamos en un hombre apasionado, un profeta de fuego. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.